Más o menos ya me aclaro un poquito, ¿no? Ya, ya creo más o menos lo que quieren y es esto que yo he testimonio y que quería que están aquí. ¿Cómo están? podrías describir, eh, ya sé que es muy complicado porque es muy amplio todo lo que se puede decir, pero esos años ahí que tuviste, eh, si te los encuentras en la calle, en el metro, en la parada del autobús... Eh,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 ...cuando tú quieras... ...estoy siempre... ...bueno, ahora más que nunca... ...siempre en casa... Sí, siempre ...oye, por disfrutaba. cierto... ...¿cómo has pasado estos días? pues han solica, sido complicados Sol para todos... ¿no? ...solica, solica... ...porque mi hija no está... ...le pilló en Alicante... ...me no ha podido venir... ...mi hijo el ...que viene todas las mañanas... ...cuando va al trabajo... ...como está en una farmacia... ...ha tenido que trabajar... ...cuando pasado al trabajo... ...pues un ratito conmigo... ...a tomar un café... ...y esa es la compañía que he tenido... Próspera. Lica. Próspera Muñoz, un abrazo enorme. Igual para ti sí. me ha hecho muchísima ilusión saludarte. Igualmente cuando, a mí. Y cuando quieráis, aquí estoy.